Un día muy especial. Estamos anunciando, como lo decía el video, el evento más importante para poder mostrar y un ámbito para seguir creciendo lo que es la estructura productiva de la provincia de La Pampa. Y muy importante también porque se da en el contexto en el cual, claramente hoy, a través de las palabras de nuestro presidente de la Nación, vemos que ese tan debatido, tan anunciado, tan esperado, de acuerdo con el FMI, o o n d o n e t a r o Internacional tiene una clave, más allá de todos los pormenores que veamos que tienen que ver con cuestiones que tienen. Con la brecha del déficit fiscal a lo largo de los años, fue una decisión muy clara. Y en esto era algo que nosotros habíamos planteado, que debía ser la, la, la, la condicionante y el arma en el cual debía pararse la República Argentina, y la cual ratificamos un grupo de gobernadores muy importantes de la, de la República Argentina al presidente. Este acuerdo. No condiciona, sino que complementa y acompaña ese incipiente y creciente proceso de recuperación económica. Y en ese marco, estar anunciando un evento después de tres años, después de esa tan triste y tan necesaria actividad del Estado para v a l i a r los efectos de una crisis sanitaria que tuvo un impacto muy fuerte. En la economía global, por supuesto en la economía nacional y también en, en la economía provincial. Por eso, esto tiene una enorme、eh, trascendencia. Creo que una vez más vamos a poder mostrar lo que es la realidad productiva de la provincia de La Pampa, en la cual hay un rumbo unívoco del gobierno provincial de fortalecer la inversión productiva. Y acompañar el riesgo que toman todos el sector privado cada día que a b r e una actividad, que toma una decisión, y por eso es que hemos puesto distintas herramientas institucionales a disposición del sector privado. Porque tenemos muy bien claro que la única forma de desarrollar la provincia de La Pampa es a partir de una cada vez más fuerte sinergia público-privada. El motor de la economía es el sector privado. El Estado debe acompañar, llegando reglas de juego c l a r o s ordenando, protegiendo a los que producen. La palabra del gobernador Cilioto, que sigue hablando ahí en presencia de nuestro cronista de exteriores. Sí, Juan Pablo, bueno, está hablando en vivo. Vamos a escuchar a ver la palabra en vivo del gobernador. Nuestros índices también en lo que es la demanda de trabajo a partir de. acceder al plan de fortalecimiento del trabajo, que significa el subsidio que va a hacer el Estado provincial durante 12 meses para generar trabajo sustentable, o sea, trabajo registrado, nos permite a nosotros ser eh, realmente eh, optimistas porque vemos que día a día, y ustedes creo que lo ven, cualquier、eh, variable que tiene que ver con los procesos productivos está en crecimiento. Hoy la capacidad instalada、eh, de, la, de las empresas cada vez más alta, cada vez más importante la producción y los despachos de cemento, es cada vez más importante la, la, la, este, el consumo de energía eléctrica para fines industriales. Creo que realmente, creo que esto faltaba que realmente el, el acuerdo con el fondo no impida seguir creciendo. Así que creo que,、si、Dios quiere,、eh, en el término que nosotros creemos, en el corto plazo, donde la pandemia empiece este, a, a, a disminuir en lo que significa Digamos, esa, ese freno que significa hoy que la ausencia laboral puede llegar a afectar la actividad productiva. Bueno, esperemos que realmente somos muy optimistas y creo que nos corresponde como Estado a nosotros t r n e r todas las herramientas para acompañar el gran esfuerzo que hacen todos los sectores privados. Usted dijo que, al igual que el presidente, este acuerdo con el fondo no nos va a condicionar, sobre todo al pueblo argentino. Y usted dijo que habla de complementar. ¿A qué se refiere exactamente con eso? No, no, o sea, sinceramente lo que yo te planteo desde el punto de vista que las la metas de, en cierta manera, normalización fiscal no afectan contra la gran inversión pública que es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales al servicio de la producción. Y eso también va a beneficiar a la provincia, a nuestra provincia. O sea, digamos, si, a ver, una cuestión muy simple, si yo tengo que destinar mucho menos de dinero a la cuota del banco, voy a poder destinar más a crecer como, como, como, como empresa. Y esto es lo mismo, el país, digamos, tiene menos que pagar como servicio de la deuda y va a tener mayor inversión productiva, obra pública, generación de energía, este, apoyo a todos los servicios e l sistema productivo, creo que eso está claramente... ¿De qué forma se van a poder incorporar los、eh, emprendedores, microemprendedores, a eso que anunció Alfogapam? Eh, ya están trabajando. El... Nosotros vamos a trabajar y en, en, en poco tiempo vamos a marcar cuáles son las condiciones, pero la idea a q u í lo que es más bien, hay un sector que está fuera de todo sistema de, de, de acceso al crédito y cuando accede, accede en mercados informales donde la tasa es altísima, donde no tiene otra garantía que muchas veces un bien personal. Por eso nosotros e s la herramienta del FOBAPAN, ahora complementada con el aporte de fondos, a n t e e l CFI vamos a establecer. Una, una, una línea de crédito para que esos emprendedores también tengan un respaldo, tengan una formalización, o sea, ingresen al sistema formal, puedan transformarse en proveedor del Estado, puedan, digamos, en cierta manera、eh, empezar a, a desconcentrar la economía.、Y、es una de las, de lo, de las claves que tiene que ver con bajar la inflación. ¿Cómo, ¿Cómo ve la relación entre los legisladores y legisladoras provinciales pensando en un nuevo año que va a iniciar próximamente el legislativo? ¿Cómo, ¿Cómo le parece que van a h a c e r las negociaciones? No, la、no、vale, que... estamos, estamos preparando el discurso para el i m e r marzo, pero bueno, estamos hablando del tema productivo hoy. Ya lo dejaremos para más. No、adelante. quiere hablar de No, no, no es un tema que, digamos, hoy, está en la... hoy no está en la agenda, hoy la agenda está en la producción, genera la... de trabajo para la gente. El tema del acuerdo del, del fondo que decía recién. ¿Espera que la oposición acompañe el proyecto de abrir el, el presidente? Mira, yo creo que tiene que haber una madurez d diciendo que nadie puede parar en la rueda para reactivar la economía y que eso significa mejor calidad de vida para los argentinos. O sea, Y、más allá, creo que hay una, debe haber, tiene que haber una gran responsabilidad de todos los sectores políticos para acompañar a este acuerdo que, como lo dijo el presidente, acompaña a la recuperación económica. ¿eh? Bueno, ahí escuchamos a Juan Pablo de Lautaro y también en la audiencia, en vivo, al gobernador Sergio Ciroto, refiriéndose un poquito más a lo que escuchábamos hoy de manera este, oficial en el, en el acto. Se hizo una conferencia de prensa algo improvisada, no estaba pensado. Eh, hacer preguntas como habitualmente se lo hacen sentado en una mesa y escuchando las preguntas, simplemente nos acercamos y el gobernador accedió a hablar y dijo lo que dijo.